Estamos escuchando a Paul McCartney, esto se llama Mi Rostro Valiente, dedicadísimo a los fanáticos de los Beatles. My Brave Face. Hoy es 21 de octubre y, como todos los 21 de octubre, también recordamos al Día del Radio Aficionado. ¿Y a quién, con quién podemos hablar que encarna la figura del Radio Aficionado? Te diría casi a nivel mundial. En él ponemos todas las expectativas. Danielito Fernández, buen día. Él No es para meterte presión, pero viste. ¿Cómo estás? Buen día, Carlitos. Buen día a la audiencia de la 106. Feliz día. Igualmente para usted, porque usted no lo dijo, pero usted también tiene su, su licencia por ahí, que algún día le vamos a sacar, le vamos a pasar el, el plumero. Exactamente.、No、sé. Al, alguna cosa vamos a hacer para que eso se revierta. Exactamente,、eh, bueno. Es un placer estar en diálogo con vos, con tu audiencia, saludar a toda la región, 25, Alviar,、eh, Roque Pérez,、eh, Lobo, etcétera, etcétera. Y la, el motivo de, esta, de tu convocatoria tiene que ver porque el domingo, Dios mediante el Radio Club Saladillo, invita a la comunidad y a todos los radioaficionados. A la reunión y almuerzo a realizarse el domingo 25 de octubre a partir de las 10 horas en nuestra sede de calle Doctor Posada 2720, celebrando el día del radio aficionado、claro. con los siguientes eventos. Claro. A las 10 horas, recepción de las delegaciones que concurran, que ya tenemos ahí、eh, confirmaciones de、eh, estaciones de Capital Federal que están incursionando en el tema que ahora te voy a contar.、Eh, y bueno. i n c l u s i v e creo que se puede confirmar la presencia del señor este, jefe de la sección radioaficionado Luis Calabrese de la CNC.、Ah, bueno. este, así que a ese nivel estamos manejando la cosa. vio 10-30、eh, horas, entronización de la Virgen de Luján, donada por un grupo de gauchos peregrinos. A las 11 horas, encuentro del primer, inicio del primer encuentro nacional. De Argentina Televisión Amateur, doce horas de exposición y proyección de trabajos técnicos realizados en lo que es ATBA, Argentina Televisión Amateur. Argentina Televisión Amateur vendría a ser el nuevo formato, digamos, de, de r a d i o a f i c i ó n ¿no? Con video. Es claro, lo que pasa es que esto, esto estaba, esto vino de, de Estados Unidos, la inquietud,、sí. y resulta que estaba en la reglamentación y muchos no sabíamos que esto existía. Hago la aclaración porque esto no es profesional, es, como lo dice, su, como lo indica la palabra, es amateur y hecho por radioaficionados con recursos、eh, propios y con la inventiva y con, con las ganas de. Es decir, estamos transformando la vieja radioafición del viejo y querido equipo de AM que alguna vez todos、eh, incursionamos o arrancamos. De esa forma, ¿no?、Uh -huh. en, en radio afición, en casi multimedia afición. Y te diría que sí. Vendría y, a ser, ¿no? Y esto realmente. Eh, yo, eh, como viejo radio aficionado, que ya tengo 40 años por la cabeza, igual, es decir, voy con el Radio Club,、uh -huh. porque nacimos casi juntos, sí, yo、ah... primero y el Radio Club en el 69 también. a、uh、j -huh. No, sí, no, pero pará, aclarémosle a la gente. Vos no naciste en el 68. No, yo nací en el 48.、Ah, tengo 60 años por la cabeza, había cumplido el 61.、Ah, pero... pero mucha gente dice: ¿Cómo nació en el.?、Eh, tan, ¿Cómo no, es tan nací, joven, Danielito? No, nací la, En el hobby de la radioafición, prácticamente. Claro,、eh, es decir, soy fundador del Radio Club, para que se entienda. Exactamente. Entonces, al, al, al igual que un grupo de gente, de, de los cuales quedamos、eh, cuatro vivos. Claro. De los fundadores originales,、claro. los otros se fueron de gira,、claro. eh, pero no dejamos de recordarlos y, y de、claro. tenerlos presentes. Y en este andar del Radio Club en los 40 años, este,、eh, hay que recordar, y yo no sé si voy a volver con un viejo anhelo, ¿no? es、eh, decir, en el sentido de si viene este hombre acá a Calabresa, a Saladillo, yo me parece que lo voy a abordar. Para plantearle la reconsideración, dado que estamos o que están、eh, planteando la necesidad de reformar la reglamentación que, que nos rige en la actividad, con,、eh, reformar un articulito de, de la misma para que la, para que la Argentina vuelva a tener, no sé de qué forma, pero que la vuelva a tener al fin porque es el único país que no la tiene, la famosa Red Nacional de Emergencia Argentina. que... En su momento, cuando, cuando el Radio Club nació, tuvo un papel preponderante sí,、claro. en la región y el Radio Club, a través de la red de emergencia, hizo una labor encomiable.、Uh -huh. que en aquel momento la llevó adelante a n t o n i e t a Benigna. Antonieta, perdón. LU9DSQ, que, bueno. Y LU9DZZ, que era la cabecera del m o v i m i LU9DZZ, que era. El... Es, va. Que es, sigue siendo el, el, la cabecera. Bueno, y en ese andar, Antonieta tuvo un rol muy importante porque te diría que fue、eh, en esa época era el presidente、eh, Jorge Krupisky y por una iniciativa de él empezó a. a dice, hay que estar en la reemergencia. Y bueno, se le dio el impulso al Radio Club a través de la función social con. La participación activa y, y, y viste, a, a destajo de, de Antonieta, que estaba de lunes a viernes,、eh, mañana y tarde, no, sí, a, a veces a la mañana en la casa y a la tarde acá, es decir, y, y le tocó vivir un, un montón de, de, de situaciones, de, de las lindas y de las otras, porque me voy a, al otro extremo de la, de, de la historia y. Y prácticamente cuando la radioafición, cuando la red de emergencia estaba ya、eh, llamada a morir, porque es decir, la mata nuestro benemérito presidente Carlos Saúl, cuando por un decreto de necesidad y urgencia la deroga. Sí, bueno, en favor de las empresas de celular, ¿no? Exacto, de celular,、uh -huh. la telefonía. Bueno, a,、okay. va, vamos a, a, hagamos un pequeño párrafo, Daniel,、eh, y aclarémosle a la gente, vos. Dale, yo, no, yo. Dale, ¿Qué es la Red de Emergencia Nacional? Porque mucha gente no sabe. Esto ya hace muchos claro, años que, que no es c que a Yo m e olvido que estoy hablando con alguien que sí sabe de lo que se trata. Y no, me pe, olvido que pe, la gente no. e n e la cien, gente no. En este momento tenés 100.000 personas que dicen: ¿qué es, claro, el, ¿Qué es la Red de Emergencia y Nacional? Y más te digo: el otro día, un remisero que me lleva y me trae habitualmente de acá a mi casa,、sí. dice: ¿Y qué es el Radio Club? ¿Y qué es el Radio Blue? Bueno, por é s i r v e Y bueno. Ah, eso... para... <risa>、bueno, claro. dice, ¿pero qué es esto? ¿Esto es una radio? ¿Pasan música? No, querido. No, no. Bueno, entonces... bueno, la Red de Emergencia Nacional. A ver, vamos, vamos cortito ahí con la Red de es, Emergencia la Nacional. La Red de Emergencia Nacional es, una, es un, un ente que、uh -huh. pertenece a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que en su momento, cuando estaba activa, tenía una cabecera. con Personal pago en la, en la capital federal que cumplía una guardia de 24 horas、eh, con dos personas por turno. De pero, pero, ocho va, horas cada uno. Si no se nos va a hacer largo y, y entonces, no de gusto, los poncheros son poncheros. No, yo soy ponchero y bueno, bancate la. No, no, pero los,、eh, tiempos, los tiempos en radio está bien. Entonces, comercial son diferentes. ¿Qué hacíamos en esa época、claro. con la red de emergencia? Exacto. Diligenciábamos todas las necesidades、sí. de la comunidad, ya sea. A través de la, una consecución de una cámara en un hospital, un, un traslado de un enfermo, un medicamento,、uh -huh. una prótesis, un,、eh, averiguación de, esta, de paradero de persona,、eh, averiguación de estado de salud, fallecimiento. Eh, supongamos, había, supongamos y, Dani, en este momento, ¿no? que todo el mundo está con el tema del celular, te llamo allá, te digo. Sí, supongamos、perfecto. que haya un problema como pasó hace un sí, tiempo. q u e s t e n los celulares, nos quedamos sin internet y lo único que queda, que queda en pie es la radio. Exactamente. Porque con una batería y un cable, yo. En mitos de cualquier lugar. Exactamente. Bueno, ese es el tema y el espíritu del radio aficionado. Tal cual. Y eso es lo que se va a recordar también el domingo 25 de octubre, que es el aniversario del Radio Club. No, que... el aniversario del Radio Club fue el 6 de septiembre y cumplimos 40 años, pero Claro, a, pero se va a, a festejar el 25, el 25 de septiembre con un, una linda comida. Pero digo, este, recordar que en muchas vidas que hoy están este, latiendo en nuestra región. Han recibido o un remedio o una noticia o una prótesis o a, se ha conseguido una ambulancia o lo que sea a través de los años antes de que existiera el este, celular bendito como se conoce hoy. Y siempre frente a las catástrofes está presente el radioaficionado, n o ¿no? básicamente. Y va a seguir presente. Y lo que vos p r e t e n d e s es decirle a la gente del gobierno. Que este, me da la sensación de que vuelva la red de emergencia nacional porque puede pasar que algún、porque、día. Ocurre lo siguiente: Claro.、Eh, es decir, lo, el, el espíritu que llevó a, a la supresión, que tengo que decir, ya que digamos la, digamos la verdad completa,、uh -huh. el, eh, el decreto surge porque en las frecuencias de la red、uh -huh. había un descontrol total. Y, y lo que salía al mundo era irreproducible y vergonzante. Claro. Pero ese desorden, por decirlo de alguna forma, educadamente, fue generado desde adentro por mano de obra desocupada. Claro. Para decir. Para, da, para sí, darle. Sí, para dar motivos. Para darle.、Eh, Eterna, sentido, etern, eterno trabajo que hacen los gobiernos cuando quieren demostrar que algo no sirve y se lo damos a otro. No, ¿Eh? porque los, los chicos de la Telefónica le dijeron, Macanudo, nosotros、eh, se, pues, eh, tomamos las líneas con, la, con la privatización de María Julia. Claro. Pero, pero desde Bahía Blanca a la Patagonia, no quiero un radioaficionado en pie. Claro, que era lo que mantenía vivo. Hoy en día, el, gran parte del trabajo que hacían los radioaficionados lo hacen las radios de AM en el sur, que dedican gran parte de su programación a decir. Eh, atención, Juancito lo espera, su、claro. suegra en la tranquera de la estancia, fulano de、Está、tal a、cual. tal hora, porque son cientos y cientos de kilómetros agrestes y son este,、eh, lugares realmente inaccesibles donde no se puede ir todos los días, se puede ir una vez por semana, por ejemplo, y ese también es un poco el laburo del, del radio aficionado, ¿no? Sin duda. Así que. Y lo que yo. Sostengo y terminamos con esto. Te sí, dijo, que、eh, si volviese、sí. la red de emergencia, sería una cosa increíble yo, para la Argentina. e o s e g u r a m e n t e me van a decir que no hay presupuesto. No hace falta, lo bancamos no falta nosotros. Sí, nosotros totalmente. Desde acá. Es una, sí, que, sí, que, sí. Que, el, que el Contralor lo ejerza, s ¿sí? e la donamos nosotros a las radios. No, no, no, quiero decirte. Sí, sí, sí. p o e tiene te, personal para montar la, la, la cabecera que tiene que estar en Buenos Aires. Bueno, ahí entran los radioaficionados. Pero lo, si toda la vida le hicimos el caldo gordo a nosotros gratis, y ellos cobraban el sueldo. Exactamente. Bueno, ojalá lo puedas charlar con Calabrese. Si viene, estate seguro que lo charlo. Y también hay que charlarlo con algunos legisladores, Dani, ¿eh? Sí, pero lo que pasa es que no sé de quién es la potestad de la reforma de la. De la no, no importa. De la、eh, eso no. eso, eso no, es, no es problema nuestro, digamos. Sí, eso、bueno. hay que charlarlo con algunos legisladores. Bueno. Volviendo al tema, el domingo 25, gran fiesta gran en el Radio Club este, para festejar el día del Radio Aficionado, que mucha gente no tenía ni idea. Acá la tengo a Adriana que dice: Che, qué tema interesante este, no sabía lo que era la Radio a f i c i ó n Dice: Bueno, y de paso. Le mando un beso enorme, Adriana. Déjame mandar un chivo, como. Sí.、Eh, fundamentalmente a los amigos que tenemos en Roque Pérez. Sí, seguramente están escuchando a la 106, che, los esperamos. No tuve tiempo、a、de llamar Jorge pero... Jorge. y Jorge y compañía. Jorge o ¿sí? y c m p Así ñ í a Así que, bueno, este, vénganse, avísennos. Este, espero t e e s que la casa nos alcance o que ni si nos queda chica, mejor. Pero bueno, acá vamos a estar el domingo tratando de incursionar en este tema nuevo que para mí es muy <risa> nuevo y com, como radio aficionado de, de, del micrófono y de la. Y, y del equipo lo veo como de costado, ¿viste? Te ¿no? mandan un mensajito acá. Dice: mensajito. Sí, dice, Carlos, si hay una emergencia y le van a avisar con la misma velocidad con la que explica este señor, el enfermo se muere. Está bien, decirle que tiene razón porque soy ponchero. No hay problema. Bueno, pero Daniel es así este, en estos casos. No,、eh, no, cuando, cuando hay una emergencia. Las ropas queman, pero、claro. cuidado que, que, que ponemos todas las pilas y sabemos lo que tenemos que hacer, gracias a Dios. Ay, Dios, bueno. bueno. Dani, la verdad que este, te agradezco mucho por el contacto.、Eh... Yo te agradezco a vos la posibilidad que me das a través de la emisora que tiene tanta, tanta audiencia en, en la región y seguramente han tomado esto en. Algún radio aficionado va a v e r escuchando, calculo yo, yo. Calculo que sí. Calculo que alguno va a estar escuchando y si no, está en, en, en un ratito nada más todo esto que dijiste va a estar en el portal de la radio para que lo puedan escuchar con un clic. Así que, y claro, no te, no te salvás. Bueno, no hay problema.、Eh, a Calabrese, después le vamos a mandar el audio de esta nota. ¿Qué te parece? Estaría bueno. Le mandás la dirección de internet, porque ahora en un ratito va a estar en el portal de la radio este audio. Así que le decís: Calabrese, e n t r a en 106net.com.a, r que ahí hablamos de vos. Bueno, ¿qué te parece? Yo, bueno, No, tengo que llamarlo el viernes para c o n f i r m a r Ahí tenés, mira, bueno, ahí está, le mandas. Dani, te mando un abrazo grande, que la pasen, que la pasemos, en realidad muy lindo. Yo un ratito me voy a escapar, tengo una comunión ese día. Ah, soy... pero te vas a escapar, ah, viste que ya te picó, ya Sí, sí, ya、sí, vamos sí. mejorando. Yo me voy a escapar un ratito para allá. Este... ¿Para o lo menos r s qué?、Sí. Para confirmar lo, lo, lo, lo que es la. Todo, todo, me voy a escapar a saludar un ratito y, y por supuesto esto va, para, va a ser largo, no va, no va a terminar. A las 3 de la tarde. No, Tricia,、si、a las 3 de la tarde hay que ver Boca River después. ¿Lo van a ver ahí? y s、sí, i tenemos televisión. <risa>、bueno. Así que, viste, no sé cómo. No sé a qué la termina esto. Ahí está, no. Tarde, tarde, seguro que tarde. Dani, te mando un abrazo grande. Un saludo para vos, para Rubén Bersello también, para el Rulo Santos, este, para todos los amigos de, del Radio Club. Un saludo enorme. Y a festejarlo como, como corresponde el domingo. ¿eh? Muchísimas gracias por el espacio y, y un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego.、Chao. Ahí estábamos escuchando a Daniel Fernández del Radio Club Saladillo en esta mañana, recordando que el domingo se juntan para festejar este, los 40 años del Radio Club. Las 11 y 41 ya tenemos los números de la suerte. A la cabeza, el 6.990 en la Nacional, en la provincia de Buenos Aires. El 5073-5073. Reitero entonces, en la nacional a la cabeza, 6990, 6990, provincia de Buenos Aires, 5073. Vamos.